Y también ayer mismo se hizo un se firmó un convenio eh, con el, el secretario Milman, secretario de Seguridad Interior de la Nación, a partir de una decisión de la ministra bulrich de entregarnos al Ministerio de Seguridad de la provincia 9 millones y medio de pesos para la compra de motocicletas que yo le había pedido hacía 4 meses a la ministra, para que sean motocicletas de características distintas a las que históricamente tuvo nuestra policía, por su cilindrada y demás, que no están en condiciones de hacer un trabajo, en muchos casos, sea en el ámbito rural como en las rutas, adecuado para este, la persecución. Vamos a comprar motos de 700 más centímetros cúbicos. Eh, el Ministerio de Seguridad de la Nación también va a adiestrar y preparar a dos motoristas, obviamente de nuestra policía,